Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí. Cada vez que tú me miras se te forma en los ojitos un guiñito muy bonito, muy bonito para mí. Y cuando bailo contigo me da una nerviosidad que te juro, vida mía, yo te tengo que apartar y es porque tú eres novia, de un viejo amigo mío y piensa que sería si te llego a enamorar. Me voy por el mundo donde no te pueda ver, me voy ya muy lejos donde no te vea reír, no voy a los bailes donde tú puedas estar y me tientes con tu modo de bailar. Me voy, pues deseo serle fiel a una amistad que no quiero ni un momento traicionar. No quiero que sepas que por mi mente cruzó la locura de engañarlo con tu amor. Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí.